Sí, sí, claro, hoy en día se utiliza la tecnología para eso. Juan Juanjo suele traer muchas, Juanjo, muchas noticias aquí. de este tipo, ¿no? Es verdad. Mira, hay un debate que también habré, sobre el que se puede hablar a propósito de esta información, que habré una de nuestras tuiteras, San Astur, que dice, esta máquina elimina el último reducto de libertad, que es el pensamiento hmm. humano.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 Ahora piensa en esa imagen ¿no? que has visto. Pues claro, evidentemente la imagen no es tan precisa. ¿Por qué? Porque ahí entran muchas cuestiones. No, Eso es que lo la hemos memoria, comentado aquí... la, memoria, la memoria es un acto creativo. Claro. No solamente... O sea, la memoria es como... si bueno, tenemos... depende de quién. Bueno, no, pero la, la memoria normalmente es un acto creativo. ¿En qué sentido? En que es como si nosotros tuviéramos un cajón lleno de figuras de plastilina, todas juntas, uh -huh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 Es lo que llaman globalización. Todo llega a todas partes. Pero la globalización no es nueva. Nos remite incluso, Juanjo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 en la tertulia zona cero continuamos en la rosa os vientos eh, que estará con todos vosotros hasta las 4 de la madrugada ya sabéis en eh, nuestro hashtag nuestra etiqueta en twitter almohadier rosa vientos eh, en 20 comenzamos un nuevo tramo del programa lo hacemos ahí eh, con una afirmación o algo que se dice eh, aunque hay muchas eh, dudas al respecto o todas las dudas al respecto pero bueno pero hay una creencia generalizada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 Pero qué, Oye, Spark. ¿qué, qué intimidades les pregunta, ¿no? O sea, preguntándonos por nuestra lencería personal, pero bueno. Por nuestra lencería personal. <risa> claro, le he preguntado claro. por, por su, cómo son sus cazofillos y él Pero que habían hablado, Manuel, lencería. Claro, sí. claro, hombre, ¿qué pasa? Pero a mí los hombres hablar de lencería no me no me cuadra a mí tampoco yo pues, pienso pues, lencería como Ricardo ah, Díaz tiene puntillita yo es que tengo, un lado, la, tengo, es que tengo un lado femenino muy desarrollado no te imaginas no, eh, tú que vas ahí a tener estáis que vas totalmente equivocados pero... hay una lencería masculina como una lencería femenina en todas las tiendas hay lencería masculina y femenina ¿cuál es tu corsetería Bruno de no, no, no. cabecera? no, no, no no, no corsetería Bruno, lencería Bruno viene con un palabra de honor color champán muy bonito no, pero luego luego también el otro día yo estu pero estuve la, escuchando la que decían ¿la lencería no tiene género? Las, Ay, las mujeres están en pelotas, yo las mujeres no están en pelotas. And mm -hmm. desnudas, pero en pelotas no. En pelotas no. Los no, <risa> no, no, no, chicos pero... sí. Yo, Nosotros estamos en tetas, uno. pero en pelotas. Claro. Claro. Yo, estoy yo sin como embargo, no, ¿eh? en, en el proceso ese de las tarjetas black había más de uno que se había gastado millones en el feria Hombre, pues, claro. ¿no? Sí, mm. sí, para regalar. Yo sin embargo llevo unos slips muy monos. Eh, Miguel Pedrero Busca novia, Miguel Busca novia. Lo llevas en la mano. Está en edad de merecer. Mi Miguel marca y luego puntos suspensivos. Estamos por esto. hablando de cafecillas, no se puede hablar de marcar ahora, eh. Bueno. Bueno, Miguel marca, ¿qué marca Miguel estos cafecillos que nos va a contar Mado en qué consisten?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 No, pero es mejor que lo cuente él, porque fue él, él... Es que yo no recuerdo si lo mencionas en el libro de los reptilianos. No, no, no. no. Pero es que la historia es buenísima, por favor, recuerdo lo de... La, el... Lo de que están discutiendo ah. que no se llegó a la luna hasta eh, que... Sí, bueno, dos, dos youtubers muy conocidos, eh, dos conspiranoicos... Sí, a Juanjo eh, le va el porno duro, ¿eh? Entonces por sí, claro, hay que documentar. están hablando sobre la teoría de la luna hueca. Entonces estaban defendiendo el hecho de que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 Y, y, bueno, no pasa nada. Pero Entonces, es, eso es insultante. Eso, creo... eso es insultante para muchos yo, periodistas claro, en, no en, en contextos de claro, guerra. Pero o... el, y el problema es? es que lo de la teoría de la tierra plana o hueca o tal. Se dice conspiración. Vale, perfecto.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 <risa> y, y claro, yo les decía, eres un desinformador. Eres un desinformador. Claro, yo, yo les decía, espera que te enseñe mi nómina. Si esto es lo que cobran los lacayos del Bilderberg, madre mía. A, a vosotros a Mado, no recibís Cuando me acosaron a mí de ser Illuminati y habé firmado contratos para hacerme millonaria y no sé qué, y dije, ¿dónde están los millones? Venga, decídmelo venga. Decímelo, sí, yo, creo, yo creo que todos nos pasamos por eso, pero eso es normal, ¿no? Hasta cierto punto es normal. Pero a mí me preocupa un poco, no sé si a vosotros os pasa. Vosotros no recibís cartas, emails correos hmm. de seguidores Muchos. de estos canales preocupados, angustiados, de verdad, preguntando, oye, pero sí. esto que cuenta este tío de los Anunakis o, o de los Illuminati, esto es verdad. Pero yo estoy arriba sí, sí, sí, de recibir... Sí. pero pero hables con quien hables. De Habl gente muy angustiada, eh? con quien hables. Y es más, te voy a decir algo. Eh, Sabes que a mí una de las cosas que, que más me motiva en esta vida, aparte de que algún, día, Teron? algún día conoceré a Charlize es es entrevistar a personas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 porque ofrecía la respuesta definitiva. El que ofrece la respuesta... Claro, vosotros no tenéis respuestas, ofrecíais casos, podíais plantear hipótesis, posibles explicaciones, pero él ofrece la respuesta definitiva. Entonces, Aunque sea mentira. claro Aunque sea mentira, exactamente. Esto entra... lo dicho, digo, los, que, los que no nos postulamos... ¿sabes? No, es que es el tema. Es, es que entran en el terreno tema. religioso, igual que lo hacía Sixto Paz y otros contactados, y ahora lo hacen estos youtubers. Entra en el terreno puramente religioso de la creencia, de la respuesta definitiva. Es decir, El mundo es muy complejo, pero si a ti te dicen que existen las guerras porque hay unos reptilianos en la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 además de las armas nucleares, proporcionará instrumentos completamente nuevos para alcanzar objetivos políticos y estratégicos. Es decir, que Putin les estaba refiriendo a este tipo de, de armas. Juanjo Sánchez Oro, vamos a ver. <risa> <risa> Aquí está. Presente. Estaba raros. Estaba, atento, estaba atento. Bueno, eh, perdona, es que como has castigado a, a Manuel, hasta dentro de un buen rato no vas a poder hablar. <risa>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 Es decir, hay, hay información que, Pero claro, pero, pero es que tenemos ese complejo de inferioridad tan ridículo y tan absurdo con los americanos todavía que sí, que sí, Si, ejemplo, contigo, contigo. si que tenemos sí, que los sí. casos aquí que Si, que si sí, tenemos los pilotos sí. aquí, los casos de radares que los que tenemos que sí. aquí, tenemos las investigaciones del CSI, del CNI, tenemos una desclasificación que fue pionera en Europa, pero qué importa lo que digan los americanos no, es que de... hacen unas películas tan chulas sobre <ríe> Sí, hombre, pues a mí las españolas también me gustan sí, Hay <ríe> sí. cosas que están sí. muy bien Imagínatelo en el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 habían sido pilotos de combate y así es como se habían sacado la carrera claro. porque era muy caro, era muy privativo conseguir todas las horas de vuelo, entonces muchos de los pilotos que han protagonizado incidentes OVNI en España, aunque lo hayan visto aunque el incidente se haya producido en un Boeing o un TC-9 en un avión comercial, son pilotos, son pilotos que han tenido experiencia de combate, el de Tejada a mí me decía, nos decía su hermano aterrizó con impacto, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, al... sí. a mí me lo contó su hermano eso, claro, claro. Entonces, el, el, el, tío, el caso Maní, el caso manío que se ajustase fácilmente, entonces todas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 No, pues no es algo que te pierdes Debo ser el único ya, deberías, deberías. ¿Ya él, lo sé. Él se está especializando en tantra lo ha estado contando antes Es verdad, no te no des, no desveles esas cosas no, no, él, él es más de mentra, mentra Por cierto, Amado Una investigación, bueno, un estudio que se está haciendo De cómo influye la cultura en los astronautas Y cómo los astronautas y su experiencia en el espacio Puede influir en la cultura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 Claro, pero sí, en bueno, este pero otra cosa, claro, sí, sí. Pero que en este caso a lo mejor eh, no son realmente moribundos, que puede que haya habido algunos, sino que es una persona que está en cuidados intensivos porque ha tenido una cirugía bastante crítica, pero que va a salir adelante, no sí, es que sí, se sí. vaya eso... a morir, o sea, mm. por eso que es que hay que estudiar cada caso uno por uno. Yo también si en un momento dado si estuviera muy mal, me encantaría poder elegir.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 Buenas noches. Hasta luego. Con Manuel Carvallal, gracias. Oh, qué cortita. ¿Eh? Qué cortita. <risa> Ay, Con Juan José Chezorro, gracias. Gracias. Con Miguel Pedrero. Hasta la próxima.